Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El viernes se dictará sentencia en los juicios de la subzona 14. Raquel Barabachi, víctima del terrorismo de Estado y militante por los derechos humanos, celebró que Baraldini esté por fin sentado en el banquillo de los acusados y pidió una sentencia ejemplar. En lo personal eh, me alegra sobre todo que en el banquillo esté sentado Baraldini que no estuvo en, la primer, en el primer juicio porque estaba, se había profugado porque además de haber eh, cometido el, las atrocidades que cometió acá en La Pampa eh, también atentó contra el gobierno del doctor Alfonsín como cara pintada entonces no es eh, un pobre anciano, ni es un genocida y es un digamos, una persona que ha atentado contra el pueblo argentino y contra la democracia, no es poca cosa. Como, como en el otro juicio, esperamos que las sentencias sean ejemplares, acataremos lo que el tribunal decida, si en algo no estaremos de acuerdo, tenemos la opción de apelar, como ocurre en todos los ámbitos de la justicia. Sabemos perfectamente que, la, digamos, después de todo, transitar todos estos caminos, eh, la sentencia es aliviadora para, y reparadora para las víctimas. Eduardo Duscher, presidente de la Cámara de Panaderos, denunció en Radio Radiocracia que las distribuidoras no están despachando harina. Aumentó el precio de la bolsa de harina en menos de 24 horas. Subió de 920 pesos a 1.350 pesos. En este momento están suspendidas las ventas, uh -huh. primero y principal, este, un informe que recibimos, eh, o sea, yo recibí personalmente de un distribuidor de aquí de la provincia, o de aquí de Santa Rosa, este, y además, aquellos que pueden vender, la están vendiendo a 1.350 pesos la bolsa de harina de 3-0. Cuando, sí. este, en menos de 24 horas de pasadas las elecciones, este, nos informamos, Con respecto a esto que eh, la harina, le digo menos de 24 horas porque el día lunes a la mañana temprano valía 920 pesos la bolsa y ayer antes de las 5 de la tarde estaba costando 1350 pesos la bolsa de harina y en, con la particularidad de que está suspendida las ventas. Así que hoy por hoy me preguntan cuánto vale el kilo de pan, no sé. La Federación de Bomberos Voluntarios fue recibida por el Consejo Deliberante. Presentaron el pedido para que les donen un terreno para realizar prácticas con fuego y humo para capacitar a más de 700 personas. Nuestro cronista de exteriores dialogó con Luis Apud y Roberto Bertello, director y vice de la Federación. La idea es eh, tener el lugar físico en donde se, los bomberos y bomberas puedan Realizar la práctica, que es el aspecto fundamental de toda capacitación en el ámbito de la seguridad. A un, a un, un especialista, como queremos que sean nuestros bomberos, podés darle toda la teoría, pero hasta que no se enfrente con condiciones lo más reales posibles, podamos evaluarlas eh, siempre en un ambiente controlado, eh, seguro para, para su propia vida y para los bienes. No vamos a tener la seguridad de que la, la capacitación que estamos llevando adelante es efectiva. Nosotros venimos a hacer este pedido acá eh, porque consideramos que la sede del campo de entrenamiento tiene que estar acá en Santa Rosa, porque como ya tenemos la sede administrativa acá en Santa Rosa, es, un, es el centro de la provincia realmente que distante para todos los cuarteles que puedan concurrir acá, entonces ese es el pedido más importante y la idea nuestra es que se logre hacer acá en Santa Rosa. Juan Ayelo, economista e integrante del Centro CEPA, analizó la corrida bancaria luego de las pasos. Argentina seguirá atada al FMI, pero marcó la diferencia con el gobierno de Cambiemos, que utilizó los dólares para la timba financiera. Tenemos dos componentes principales. El primero es eh, el tipo de cambio que estuvo sostenido artificialmente durante mucho tiempo. Porque, a ver, hay una realidad. El tipo de cambio venía muy calmo, de hecho sí. Si, Tenemos en cuenta, tomamos como punto de partida eh, la devaluación fuerte de do, del año pasado, 2018. Eh, la evolución del dólar fue muy dispar respecto de la evolución eh, de, de la inflación. O sea, había un dólar sostenido y, y eso fue, digo, eh, no hacía falta, a ver, no hacía falta estar en el día a día de la economía para, para entender que durante los últimos dos meses el dólar prácticamente no se movió y eso fue una cuestión totalmente artificial eh, acompañada eh, políticamente por el Fondo Monetario Internacional que le permitió al, al gobierno, haciendo incluso excepciones a sus propias reglas, le permitió vender dólares con tal de que el dólar no se moviese para tratar de llegar con un dólar calmo justamente a las elecciones. Ahora bueno, eso tiene su costo. Radio